Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 16 de julio. El delegado municipal de turismo José Manuel Fernández Rivera asistía en la jornada de ayer a un encuentro con el sector turístico provincial organizado por la presidenta de la Diputación Provincial Irene García. Potenciar la llegada de visitantes como motor de empleo ha sido el eje principal de esta reunión en la que se ha buscado diseñar líneas estratégicas coordinadas entre el sector público y el privado. Del mismo modo se ha pretendido el potenciar un turismo de calidad, de costa y de interior, especializado y para todo el año. Junto al delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique han participado en este encuentro representantes políticos, comerciales, de campos de golf, hoteles, empresas náuticas, agencias de viajes y líneas aéreas. Así lo ha destacado la presidenta de la Diputación, Irene García. Lo que queremos es desarrollar una agenda potente de acontecimientos que se desarrollan en la provincia, pero hay que ponerlos en un mismo escenario para que podamos luchar con esa mal llamada estacionalidad del turismo y que somos muy conscientes que se producen en determinadas épocas del año y que hay que combatirlas entre todos. Por otro lado, desde la Delegación de Vías y Obras se informa que esta mañana se ha procedido en colaboración con el Parque de Bomberos de Ubrique y Técnicos de Endesa a la retirada de una rama de grandes dimensiones de un pino que estaba perjudicando a la red eléctrica de alta tensión en la zona de la Plaza del Algarrobal. Para ello, se ha tenido que proceder al corte en el suministro eléctrico que ha afectado a esta barriada ubriqueña junto a la barriada Antonio Vega y el Caldereto. Manuel Ángel Chacón, responsable del área, ha declarado que se trata de una actuación preventiva que se va a culminar tras el verano con la retirada definitiva de este árbol El tema este del, del pino ya teníamos conocimiento de que los vecinos estaban inquietos ¿no? por el peligro que podía desentrañar para, para todos los viandantes, incluso la gente que, que vive por allí, y en el día de ayer no, bueno, se ponen en contacto con nosotros de nuevo porque ya ven que bueno, inquietos porque escuchan que crucen las ramas y ven uh -huh. que que una rama de grandes dimensiones eh, está tocando los cables ya y vamos, no tocando, sino dejado caer sobre los propios cables. Eh, inmediatamente en cuanto nos lo comunican nos ponemos en contacto con Básica y les decimos que, que se acerque por ahí los operarios para valorar la situación de, del pino. Eh, lo primero bueno, decirte que el pino no, no se ha quitado lo que hemos uh -huh. hecho es eh, una actuación preventiva para evitar el riesgo ahora de manera inmediata eh, y claro, el siguiente paso lo que pasa es que habrá que dejar pasar ya el verano eh, ...será intentar retirar el pino totalmente... Mm, ...ahora mismo lo que, lo que se ha llevado a cabo es... ...vamos, preventivo... ...quitar todo lo que tenga cerca... La, ...los cables de alta tensión... ...y que pueda, con una caída original... ...pues que se caigan esos cables... ...y provoque un riesgo de tanto incendio... Eh, ...daño sobre las personas... ...o, o, o incluso la, la propia molestia... ...de que nos quedemos sin luz... ...un tiempo mayor del que hemos echado... ...en el día de hoy... ...como te decía, cronológicamente... Eh, ayer nos lo comunican, va gente de, de Básica por allí, valora la, la situación y nos dicen que tenemos que coordinarnos con el tema de Endesa, de que hay un centro, el centro de transformación está muy cercano eh, y que habría que hacerlo tanto con, con ellos por medio como con unos medios de los que ellos nos disponen para poder hacer la retirada total eh, de una manera inmediata, digamos. Eh, quedamos para hacerlo hoy a primera hora, pero antes de eso ya por la noche eh, los vecinos vuelven a, a notar que, que aquello sigue avanzando, eh, el peso de la rama y se eh, avisamos a los bomberos para que vayan allí y valoren eh, la situación de emergencia. ¿no? Ya no es una cuestión de, sí. de programarlo, sino es una situación de emergencia. Los bomberos están por allí eh, y me, nos dicen que, que habían aliviado un peso de la rama pero que lo único que se había podido conseguir en el día de ayer y tarde era quitarle peso, pero que teníamos que, que abordar el tema. Quedamos en eso y desde esta mañana a las ocho ya estábamos coordinados con, con Básica, estábamos con, con el parque de bomberos y a la vez estábamos ya contactando también con Endesa para que enviaran técnicos, eh, para que ellos estuvieran presentes los trabajos que teníamos que, que realizar. Tal vez así que a las diez y media... Todo el mundo queda para que, como ya os informamos, a partir de las diez y media era previsible que hubiese corte y que lo, lo importante era avisar a, a los ciudadanos para que tuviesen presente que estos cortes se podían dar y que obedecían a una parada uh -huh. programada, no era, no era una avería y con lo cual íbamos a intentar hacerlo todo en el menor tiempo posible y por eso se, se esperó a una hora concreta para que todo el mundo estuviese allí y se le metiese mano a la operación y, y hacerlo de manera diligente. Sí. Eh, estos trabajos terminan a las 12 y yo me he estado acercando en un par de ocasiones por allí. Lo que se ha hecho es la rama fuerte que estaba apoyada sobre los cables de alta tensión se ha cortado eh, tanto a, a los dos márgenes del cable, tanto donde apoyaba como por la parte derecha para que en estos meses que quedan, si crece, no vuelva a apoyar sobre, sobre ese cable. Y algunas ramas que son más bajas para que no hagan tiro. Se les ha aliviado peso para que, para que no haga tiro sobre el cable. De manera que sea, se, los bomberos ya no garantizaban la, la, la seguridad por la, por la zona. Eh, no obstante, lo que te digo, en, estos trabajos han sido de emergencia y para abordar un problema puntual, pero lo que nos ponemos ya desde, desde ya es a buscar la solución para que en cuanto el tiempo del verano, a maine, la temperatura lo permitan poderle poder meter mano y, y solucionar el problema ya de una manera definitiva. Eh, están valorando, por lo que me han dicho la, la gente que, que, que conoce bien la situación, o bien una limpieza en, en un lateral del pino totalmente, en vertical, o bien lo que sería lo correcto me dicen que es quitarlo totalmente. O sea, que lo que pasa es que ese pino tiene un tamaño digamos, enorme, sí. o sea, que pasa por allí puede, puede ver que, que los trabajos van a, ser, van a ser difíciles, pero hay que abordarlo. O sea, que yo lo primero que les he estado diciendo es que aquello eh, quien está en las vías eh, es Endesa, por decirlo de alguna manera, el transformador está allí y el pino está eh, en una zona muy cercana a sus instalaciones y apelando a que ellos tienen que garantizar el suministro eléctrico, ellos tienen que garantizarme también que tienen que sanear la zona y, y limpiarla. Y mi primer intento va, va a pasar porque sea Endesa quien, quien asuma... Eh, el mantenimiento de, de sus redes, con lo cual eh, que no haya nada que, que le afecte. Eh, en paralelo, desde el ayuntamiento, como te digo, ya estamos buscando eh, tener los medios adecuados para que en cuanto pase el verano, pues eh, pueda abordarlo subsidiariamente. Ya en el apartado cultural desde la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero nos informan hoy jueves sobre la velada musical que con motivo del cierre del curso 2014-2015 se va a ofrecer este sábado en la Plaza del Algarrobal. En este concierto van a participar todos los grupos en los que se viene trabajando desde este colectivo, el coro infantil, el coro de voces blancas, el coro de cámara femenino, el ensemble instrumental y como novedad el coro de iniciación a la música coral para adultos. El acto dará comienzo el sábado a las nueve y media y en él van a actuar 80 alumnos y alumnas de este colectivo musical que ofrecerán un repertorio constituido por música moderna, popular y clásica. Hemos preparado un repertorio muy mixto, un poquito de todo, ¿no? Siempre yo siempre utilizo siempre eso se lo transmito a la directiva eso se lo transmito a los alumnos que para los alumnos de, de estas edades tan tempranas tienes que utilizar un repertorio válido para ellos, un repertorio que les guste, un repertorio vocal adecuado, evidentemente. No podemos, hay cosas que no se pueden hacer con niños y eso hay que tenerlo siempre muy presente, que no se pueden sobrepasar los límites, claro. con una temática adecuada para ello... No podemos tocar temas que no tiene que por qué saber un niño, ya tendrá tiempo para saberlo. Entonces son cosas muy, muy, muy cercanas a ellos. Entonces buscamos pues, siempre un repertorio de, de bandas sonoras, eh, buscamos un repertorio cercano a ellos, pero bueno, hacemos sonrisas y lágrimas de una película de, de hace muchísimo tiempo, ¿no?, que también les gusta. Y, bueno, vamos a hacer una pieza étnica también, una pieza de, africana, de, uh -huh. de la tribu Zulú, y, bueno, haremos bandas sonoras de Disney y, y demás. Algunas la han escuchado ya el público y otras son nuevas. Uh -huh. Y viene, y luego te, bueno... Quiero adelantar que tendremos, cuando terminen, tendremos una pequeña supesita. Pero lo vamos a dejar ahí. Pero hay un regalo muy simpático para el público. Muy, muy simpático. En eh, los conciertos que hemos hecho así, que involucramos a toda la asociación, pues diferenciamos un poquito, ¿no? Eh, y no ni mejor ni peor, porque tengo que decir que el coro de Ceplanca va a cantar un nivel muy alto. Pero la segunda parte, pues la, eh, subimos el, el nivel de edad, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ya sacamos el coro de Cámara Femenino. En esta, eh, ...un coro de cámara... ...como comenté ya aquí en, en su momento... ...es un coro, coro reducido... ...en esta ocasión van a cantar 16... ...y bueno, también van a hacer un repertorio... ...un poquito, hemos cogido alguna pieza... ...de la que hemos trabajado durante este año... ...y alguna pieza nueva... ...por ejemplo, la primera pieza que van a hacer... ...es un canon de, de Schubert... ...que es, es un canon a tres voces francamente difícil, es muy difícil porque van haciendo una melodía cíclica que va dando vueltas, siempre se escucha una frase pero va pasando por, los diferentes, por las diferentes cuerdas del coro y es muy complejo mantener una, una una melodía cíclica que va dando vueltas cuando las otras dos voces están cantando lo mismo pero con dos compases de fase ¿no? y es, es bastante compleja es muy fácil, se escucha muy, muy simple pero el trabajo técnico que lleva debajo, llevamos varios meses trabajándola porque es una pieza muy difícil, a pesar de que es realmente corta, dura un, par, un minuto, un minuto Y pico, yo dos minutos. Luego haremos una otra pieza de, de carácter eh, tradicional también, africana. Y vamos a cerrar pues, con una pieza que, que estrenamos en el, un arreglo que les hice yo eh, para la presentación de, del curso. Eh, yo siempre les comenté al Coro de Cámara Femenino que para mí un coro tiene que tener un ámbito muy grande, tiene que tener un repertorio enorme. Coro, los coros se llevan trabajando desde el siglo XIII y estamos en el siglo XXI. Y los coros se tienen que actualizar. O sea, no podemos estar siempre cerrados al repertorio religioso, o al repertorio tradicional o popular. Tienen que llegar. ...a más ámbitos, a más personas... ...y tienen que llegar a la juventud... ...porque el coro siempre está muy estancado... Al, al, ...está muy relacionado con altas edades... ¿no? ...y la juventud no le llega a ese repertorio... ...por lo tanto aquí, aquí se me ocurrió... ...de coger una pieza de, de Big Geta, ...que se llama Titanium... Y, ...y adaptarla para coro... ...y la verdad es que la versión es fantástica... ...y hemos decidido esta vez pues, sacarla, sacarla una vez más... ¿no? ...y ellas se harán esas tres piezas... ...luego ya el, el, el ensemble instrumental y tengo que decir que los, los conciertos anteriores han realizado una función un, más, más a nivel de acompañamiento ¿no? para los diferentes coros pero en esta ocasión eh, realmente desde la, desde la presentación de la asociación cuando que hicimos en el mes de marzo el ensemble, que lo llamábamos ensemble, no lo llamamos banda porque realmente era un grupo reducido de, de, de músicos pues ha tenido un crecimiento exponencial hemos pasado de, comenzamos con unos 7 componentes y vamos a actuar unos 25 Entonces, el, eh, ya, bueno, podemos hablar de una banda, banda? Podemos hablar de una banda prácticamente Ellos ya van a tomar un protagonismo un poquito más importante esta vez Van a hacer tres piezas ellos, ellos solo Vamos a tener un, un repertorio eh, de banda, Exclusivamente de, de, de banda ya Con un repertorio de banda sinfónica Y van a hacer piezas de Jaco de y Van a hacer de, van a For win de André Werner Un repertorio bastante eh, ameno para el público Y eh, si sí quiere decir que no es del repertorio popular de, de banda, no estamos hablando de paso doble, no estamos hablando de piezas de, de repertorio popular, estamos hablando de repertorio bandístico a un, al nivel que se nos maneja, que no está nada mal la verdad, pero eh, van a hacer un, un repertorio muy, muy acorde ¿no? con, el, con la formación que manejamos. Un... Del mismo modo, dentro de las citas culturales para hoy jueves, esta noche se inaugura el ciclo de cine de verano, con la proyección de la película Maléfica. Será a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, con entrada libre y gratuita. Por último, la venta de Ocuria programado para esta noche, también a las 10, la actuación del grupo ubriqueño Escalera. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.